la política de verdad 2 promover un ambiente y medio ambiente sano y seguro para los niños fortaleciendo su autoconfianza y equilibrio físico y emocional fortalecer los derechos humanos en que haya menoscabo entre ellos y entre éstos, asegurar la bien educación que no el maltrato de los infantes que están para jugar, para estudiar y no para trabajar en las calles o pidiendo limosnas. Encontrar mecanismos para asignar una renta suficiente a estudiantes que promedien de 80 a 100 en la escala de calificaciones a nivel mensual y que no hayan reprobado alguna materia en el mismo periodo. La calificación debe hacer honor a su esfuerzo y no necesitan llegar a los extremos. Con cumplir su función en las aulas su repaso por las tardes seguro será más que suficiente. Promover la revisión de contenidos en cualquier medio sugiriendo candados aquellos que puedan afectar las culturas de mala forma y con alevosía en especial a los menores de edad, promover una legislación del no sufrimiento de enfermos terminales o personas de muy tercera edad, que lo que desean es descansar, legislando con sumo cuidado la eutanasia asistida, Promover y apoyar en una emisión proyectos no sesgados y sin sesgar a hombres y mujeres en cualquier edad en que se pueda ser productivo.